Cada tal cómo estáis muy buenas bienvenidos a la nueva edición de la mirada negra hoy jueves día 21 de junio de este año 2012 poco a poco viendo cerquita ya las vacaciones para algunos en nuestro auténtico ocurro en el que nos en el que nos era de comer, que ya las tenemos muy muy cerquita, ya os iremos eh, avisando en próximos programas de cómo vamos a a dejar el verano, de si os vamos a dejar algunos especiales, que sí que lo haremos para completar eh por lo menos un par de semanas o tres más eh, que todavía nos quedan, por ejemplo, de emisión aquí en BFm, eh pero ya os iremos avisando. De momento vamos a a lo que tenemos en el día de hoy, 2 horas contigo, como sabes, hasta las 8 de la tarde comentando la última jornadas Kenrock que todavía nos queda por cubrirte en nuestro espacio. Te comentaremos, por ejemplo, conciertos como los de Rainer Skinner o los de Delarnes, entre alguna eh qué otra sorpresita que también tuvimos esa última jornada es que siempre que vas a ver música en vivo y siempre que ves un festival en el cartel es como los contratos, hay que mirarse la letra pequeña porque a veces aparecen también bandas que no te esperas y resulta que que no solo te gustan, sino que encima tienen algunos miembros eh De nombre, por lo menos, en la escena luego lo haremos de de yo hablaremos de ese Askena Rock Festival también. Tendremos una segunda hora con entrevista como suele ser habitual, procuramos no dejar pasar la oportunidad de contar con algún protagonista. Uxera aquí en nuestros estudios tendremos a Aitor de Hollywood Tattoo presentándose proyecto del cual ya lleva dos eh, demos eh, grabadas en solitario, haciéndose cargo de, de todos los instrumentos, aunque ya está preparando unas eh, actuaciones en vivo que les eh, le tendrán tocando este próximo sábado día 23 y el siguiente viernes día 29 luego hablaremos con él de esas eh, fechas y también como no, como suele ser habitual, eh te pincharemos eh, una buena colección de novedades o por lo menos esa es la intención, pinchar esa buena colección de novedades porque a veces ya sabemos que luego el tiempo nos va comiendo y el directo de la radio y que yo me enrollo como una persiana, pues tiene lo que tiene. Así que vamos a comenzar precisamente con ello, con los eh, nuevos lanzamientos. Tenemos eh, aquí en nuestras manos el nuevo disco de los eh, asturianos eh, Eden, una banda de sabéis, es bastante longeva eh, en tierras eh, asturianas, eh, dirigida desde sus inicios por Javier Díaz, eh, han pasado por sus filas gente de importancia, gente que ahora se encuentra por ejemplo en Warcry entre otras bandas, también gente de Darsum, por ejemplo, bandas que ya en la escena asturiana tienen eh, un nombre más grande que ellos, pero no será porque ellos no tengan historia y no tengan eh, la capacidad. En este disco, eh, como novedad, eh, tenemos a Alberto Ardines a la batería, lleva por título 4 Evidentemente es el cuarto trabajo de la banda. Ellos son Edén. Y aquí te lo presentamos con este tema de título bastante significativo. Soy metal. Soy metal. tenéis el nuevo lanzamiento de Los Asturianos Edén, producido por el propio Alberto Ardínez y Manuel Ramil en los estudios triple A de Lugones, un trabajo que sigue respondiendo a los canones del heavy metal más clásico melódico que ellos han venido practicando. Una banda que yo creo que tiene no ha tenido probablemente la la fortuna que que otros eh, precisamente con su misma procedencia han conseguido tener, pero tiene eh, mucho que ofrecer dentro de sus lanzamientos y ya van por el cuarto este que tenemos eh, presentado aquí de título 4 para comenzar esta nueva edición del programa. Te recuerdo en directo en BFM 92.9 de la FM y bfmradio.com continuando con el heavy metal más tradicional, unos que ya hace tiempo que no sonaban por aquí, pero no será porque no nos gusten, sino porque hace tiempo que no teníamos noticias suyas. Son regresión Ya puedes ver a través de internet el eh, vídeo recomendable que le eches una visita, que le eches un vistazo de Santa de Cadencia, precisamente con el eh, tema que da título a esa última gran obra de heavy metal a cargo de los eh, catalanes Son Regresión. Sí, pero lo cierto es que el número de delitos se ha disparado en los últimos tiempos. Homicidios, robos y tráfico de drogas han convertido Santa de Cadencia en la ciudad más peligrosa del país. Todo esto nos lleva a hacernos una pregunta. ¿Estamos realmente seguros aquí? La verdad, ya nadie lo sabe. Os recomendamos que un... os eixais un Recomendamos que chateis un vistazo a ese vídeo de Santa de Cadencia este vídeo eh, grabado por los catalanes de Regresión Además teniendo el valor de hacer un videoclip de un tema de más de 7 minutos, lo cual no es muy habitual. Nosotros entendemos que esto ya de los singles para radios como tal no existe, bueno, como radios como la nuestra puede que sí, pero nosotros respetamos muchísimo la duración de composiciones como esta, que es la que cerraba aquel fenomenal trabajo al quedaba título y eh, que merece mucho la pena que busquéis por internet, que pongáis regresión eh, Santa de Cadencia y podáis ver eh, este vídeo eh, dirigido por Eduard eh, Codoni de Ogmius Audiovisual. Y dónde se puede ver, por ejemplo, la participación de Frank de Mago de Oz en el papel de corrupto obispo de Santa de Cadencia, muy bien escenificado todo en relación eh, a la letra y desde luego chapó por ellos porque creo que son una banda que debería tener ya muchísimo muchísimo más eh, reconocimiento del que tiene. Evidentemente ocurre con muchos, pero es que en este caso no sé, Pedro Guijarro, me parece un vocalista, si le veis en directo ya es que es alucinante y vamos, están a pocos es cuestión de personalizar la banda con junto me parece un pedazo combo de heavy metal. Pronto será el Castro Rock con Barón Rojo como cabezas de cartel. Eso será el día 30 de junio. Así que para ir calentando motores, eh, escuchamos uno de mis temas favoritos no solo de Barón Rojo, sino de la historia del heavy metal. Pues sí, para mí una de las mejores canciones, ya digo, para mí a título personal de la historia del heavy metal, evidentemente el hecho de cantar en castellano de eh, gente como como nosotros, como en mi caso, Eh, a sake lo entendamos y no sé lo que se opinará sobre algo así a nivel internacional, donde sabemos que hay también grandes bandas, pero para mí Barón Rojo no le va a la zaga a ninguna de esas grandes bandas y nos ha dejado temas para la posteridad como es el caso de Hijos de Caín, que seguro que no va a faltar en ese directo del Castro Rock 2012 el día 30 de junio en el Parque Amestoi de Castrosdiales, donde además de los Barones eh también tendremos a de Whatever's a Carbonizadores, a Tercer Mandamiento y a Tenebra. Como todos eh, sabéis, entrada gratuita, así que no hay ninguna excusa, encima está cerquita. Igual alguno necesitáis eh algún coche que os eh, lleve hasta allí, pero vamos, si no es por el transporte no me pongáis ninguna otra excusa porque desde luego eh gratis y con eh, Barón Rojo encabezando el eh, festival más eh, cuatro formaciones eh locales que merecen mucho la pena. Vamos, que creo que hay que estar. pero que a través de la radio ya ha quedado plasmada la magia de un tema como Simple Man de Liner Skynner. No nos hemos querido ir a ningún eh, tópico, a ningún eh, clásico de clásicos, que por supuesto que los hubo, no hemos querido ir con un Southern Alabama, o con un eh, Free Bird, porque creemos que que hay más música y que además hubo un momento que quedó grabado en eh, a fuego en mi cabeza en mi corazón eh, dentro de ese concierto como fue la interpretación eh, de este tema emotivo como pocos en esa descarga del eh, pasado eh, sábado en el Askena Rock de Vitoria, última jornada la del sábado, ya os comentamos en eh, nuestra edición eh, del sábado en eh, Zopimbe y Ratia y en eh, TNT Radio Rock lo que fueron las dos primeras jornadas de Askena Rock Festival y ahora vamos a rematar con el último día. A priori era el día para nosotros para para los seguidores al Garroco o Heavy Metal, tal vez menos interesante. Ya sabemos que hay unos públicos encontrados. Por una parte está el el eh, público de la escena eh más fiel de otros años que este año mmm, como que no estaba muy contento con el cartel que había confeccionado la organización y por otro lado nosotros, los garroqueros o heavyis o como quieras eh, denominarnos, pero vamos, que vamos por otra por otro palo, eh estábamos encantados con lo que había este año en el eh, escena, pero el día para precisamente para este público, para el nuestro menos interesante, tal vez fuera fuera el sábado. Ahora bien, Qué maravilla de actuaciones que pudimos ver en la tónica general de un festival que yo... puedo decir a título muy personal que de las 11 ediciones de la Escena Rock para mí esta ha sido la mejor, así. Eh, es opinable todo y eh, habrá gente que por supuesto esté totalmente en desacuerdo, pero yo no he disfrutado tanto de de las actuaciones de grandes conciertos como los que hemos vivido este año en la Escena Rock. La única pega que tal vez puedan haberse hecho algunos un poco cortos, sobre todo hablo de los cabezas de cartel que siempre se puede entender que deberían tocar algo más. En el caso de la Inner Skinner me pasó lo mismo que con Oasis, que que apenas 12 temas, creo que no da para todo lo que el grupo realmente tiene dentro, pero bueno, lo de Lainer Skinner es eh auténtica magia la que repartieron en escena. Ya sabemos que es imposible contar con eh, la formación original, pero bueno, los que están lo defienden más que bien y hay mucha magia dentro de esa banda que actualmente eh, conforma la legendaria formación eh, Lainer Skinner. Eh, eh ya digo que por supuesto estuvieron los clásicos que todos esperábamos, pero no quiero tampoco dejar de lado temas como el que hemos pinchado como Downset eh, Yukin, que también es un tema que no te deja de, de no dejas de mover el cuerpo, ¿no? Que el ritmo que te mete y luego eh también eh, desde el principio, ¿no? Desde Working for MCA, eh la formación se metió en el bolsillo eh a todo el público. eh contaron con la presencia de algunos eh, coros femeninos en algunos temas eh, en directo, eh lo cual siempre se agradece y dio todavía mayor toque de elegancia a una grandísima actuación eh, bajo mi punto de vista, con momentos también eh, aparte del Simple Plan, muy emotivo fue Freebird por eh, lo que representaba el telón de fondo, había un un águila con la bandera eh, estadounidense, eso es lo que menos nos importa probablemente, pero el caso es que en ese cielo donde estaba sobrevolando ese águila eh estaban eh, los nombres de los miembros y no solo ya son unos cuantos de los miembros fallecidos de Liner Skinner a lo largo de la historia. Una eh actuación, vamos, para coger un marco, ponérselo por eh, por los eh, cuatro costados y quedártela para ti, porque fue un grandísimo, grandísimo concierto el de Liner Skinner. Eh a priori ese día no teníamos más que Liner Skinner y si acaso eh que también a, a de Darnes, pero luego me llevé la sorpresa de que teníamos a la formación eh, de Luke Morley que en fuera eh guitarrista de Zander que actualmente se encuentra también con se encuentra con The Union, vamos, es el grupo que en el que actualmente eh, pudimos eh, verle en eh, directo en el Azkena Rock y me apetecía hablarle, decir que su su actuación, la actuación del grupo fue tal vez algo sobria, estamos hablando de un festival y a veces esperas no sé, un poquito más otro tipo de actitud, ¿no? Ellos tal vez estuvieron bastante sobrios en el escenario, pero en cualquier caso es una banda de calidad que a mí me hizo disfrutar, creo que apenas tienen dos trabajos editados bajo esa denominación de The Union, eh pero que mereció la pena también pasarse por el escenario 3 y ver eh, a un grupo que en principio no estaba en la agenda y pero eh vamos nos nos gustó y además también en el escenario 3 los grupos sonaron bien en la escena. Una maravilla, ya os digo yo, esta última edición de la Escena Rock y los que estuvisteis allí, bueno, igual hay opiniones para todos los gustos, pero si queréis podéis eh, a través de Facebook o, o donde queráis podéis eh, opinar y, y no sé, y decirme que me equivoco, que realmente no no estuvo tan brillante, pero a mí me parece que todas las actuaciones, la mayoría de las actuaciones o todas las que yo pude ver al menos, estuvieron a una altura muy alta, incluso en, eh, en el escenario 3, ya os digo, donde siempre hay grupos interesantes. Luego vimos a The Darkness, pues porque como todos sabéis, eh es una formación muy peculiar con los hermanos eh, Hawkins, sobre todo Justin Hawkins, es un tipo que no deja indiferente con esos falsetes tan peculiares, que muchas veces no sabes si tomártelo en serio o tomártelo a broma, pero oye, el caso es que luego lo ves en directo y te hace pasar un buen rato eh con ese rock eh, sencillo, con esos eh, riffs eh tan básicos pero que al final eh enganchan, que yo creo que en esto del rock muchas veces es lo que es lo que vale el tener una actitud y el no dejar indiferente. Yo yo el de encima del escenario es un frontman que se recorre las tablas de un lado a otro constantemente, que hace el pino desde la batería también, a las primeras de de cambio eh y que no sé, que transmite esa felicidad y ese positivismo con eh, los temas que ya todo el mundo puede conocer como Groin on Me o como puede ser eh, One Way Ticket, ¿no? Que ya son clásicos, la propia Billy Finna 5 in Love, pero también quiero destacar ya los últimos temas donde encontramos un every inch of you que la gente se lo sabe muy bien como quedó demostrado con ese inicio a capella que empezó el propio vocalista y continuó el el público eh en, en Friday Night quería decir que empezaba a capella, perdón, pero que también la respuesta en Every Inch of You del último disco eh es bastante bastante buena, por lo tanto, parece ser que van encarando también esos temas y de hecho, luego terminaremos esta pequeña crónica de la tercera jornada de la escena rock con eh, Street Spirit, un tema incluido precisamente en ese último trabajo de de Darkness, eh que es una versión de Radiohead, pero vamos, también me parece que queda mucho juego en en directo, por eso me la reservo para terminar la la crónica. que no termina con de Darkness porque nos encontramos con una sorpresa en el escenario 3 de nuevo cuando íbamos a abandonar el recinto. No teníamos en principio intención de de cubrir para nuestro medio eh, nada más que estos conciertos, pero según íbamos marchando por la puerta y aprovechando que el escenario 3 se encontraba muy cerquita de la puerta de salida, nos encontramos con una formación de trío llamada Tiger Finger que estaba pegando eh, un pepinazo en el sonido impresionante, o sea, estaban sonando como una auténtica bomba, con lo cual, al igual que nos pasó a nosotros, mucha gente eh, decidía quedarse un poquito más y tenían una congregación de público muy importante tratándose de la última actuación eh, de un eh, festival de 3 días, que acumula un cansancio considerable, como podéis comprender, pero mereció la pena también quedarse un poquito a ver cómo explotaba esa banda. Eh, de esto tampoco sabía absolutamente nada, solo sé que es un trío que suena eh, con una con la los riffs son son de metal, o sea, ahí no es tan fácil encontrar en la escena bandas que sean de puro y duro metal. Ellos son de una formación de de metal con toques modernos, pero también con algún regustillo más clásico. Ellos dijeron en directo que eh tienen una base blues, que ellos realmente vienen del blues y también se deja notar y se agradece mucho ese ese detalle dentro de un sonido tan contundente, pero también con tanta clase como la que ofrecieron ellos. Por eso que, creo que merecía la pena eh hacer una pequeña referencia a ese concierto que nos sorprendió, según estábamos dispuestos a abandonar el recinto. Como conclusión al festival, decir que en cuanto a actuaciones, en cuanto a sonido, en eh, vamos, para mí ha sido una auténtica maravilla con todas las eh, con todas las letras y eh, no es tan fácil en un eh, festival como es el eh, eh la escena o en cualquier festival que todos los grupos suben de esa manera, yo creo que merece eh prácticamente un 10 o tal vez es que veníamos del Sonicferta en espantados que ahora esto nos ha parecido maravilloso, pero que sí que sí, que yo os digo que que las actuaciones y que el que el festival en sí eh me ha sorprendido y ya tenía buena pinta antes de empezar, pero incluso ha superado mis expectativas encontrándome además con algunos grupos que no en principio no estaban llamados a causar gran expectación, pero que a mí me han gustado también mucho. Lo de compaginar actuaciones en todos los escenarios Bueno, en este caso, teniendo en cuenta lo variopinto del cartel y que hay muchos grupos, pues que a nosotros tampoco nos interesaban demasiado. Eh, siempre te da la opción de elegir a qué escenario puedes ir a ver la actuación en un momento dado y eso sí, en algún caso eh, no nos quedaba otra que ver 20 minutillos de de alguna banda, pero bueno, quiero decir que que no es como un Sonisphere que todos los grupos al final encajan con nuestros gustos y aquí habiendo algo más variopinto, pues puede agradecerse el que haya bandas diferentes tocando en eh, festivales eh, distintos en eh, en cada momento. Por lo tanto, Eh, solo buenas palabras las que puedo decir de de este Askena Rock, ya no puedo hablar de la zona de acampada y demás, porque no nos quedamos a acampar, eso ya es otra otra cosa que cada uno podrá valorar, pero bueno, es un Un festival que con todas las ediciones que lleva sale tan rodado que, que yo creo que ya si sí, encima aciertan con el cartel y a pesar de las críticas, yo creo que no, no debería quedar eh, ninguna duda. Vamos a dejar constancia de esta crónica de la tercera jornada de La Esquena Rock con lo que decíamos. Un eh, tema incluido en el eh, nuevo trabajo de The Darnes es una versión de Radiohead, pero que dio mucho, mucho juego en directo. La Esquena Rock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 cierto y decir que eh, a pesar de las críticas no bajó de 12000 personas la asistencia cada día 12000 eh, y pico las dos primeras eh, jornadas y 17000 el día de la Inner Skinner para la escena rock, por lo tanto, yo creo que sigue siendo una cita de las eh, más importantes eh, sin ninguna duda eh, a lo largo de, del año en cuanto a festivales eh, de verano se refiere. Continuamos y no nos abandonamos de lleno el Askena eh, porque voy a volver a pinchar el trabajo de Gan, el nuevo disco que presentamos la semana pasada. Se ha ido la 20 precisamente el mismo día que estaban actuando en el eh, Askenaldia 15 de de junio y hubo una curiosidad, eh, yo comentaba el otro día de forma apresurada la crónica del concierto y es que no nos habíamos dado cuenta de que quien sustituya a Toby Jepson en GAN es precisamente el que ha sido su vocalista de toda la vida, Dante Gisi. Yo creo que no nos dimos cuenta nosotros ni mucha gente que asistió al festival eh, y vamos, los comentarios generales entre la gente con la que podíamos hablar era que que nos gustaba más Toby porque Toby tiene un pedazo de voz increíble, una presencia que ahora mismo no tiene Eh, eh Dante Agisi, pero bueno, es el cantante histórico de la de la formación y además dice unas palabras para este trabajo, dice que es eh, genial regresar y tener la posibilidad de trabajar con Hermusic, la compañía que les edita el trabajo, y dice que siempre tuvo la impresión de que tenía negocios inacabados con Gang y por lo tanto no podemos estar más contentos con las canciones de este nuevo disco. Yo digo que es un disco que merece mucho la pena, aunque en directo yo echaré de menos a Toby, desde luego es comprensible que la formación eh, haya tenido la oportunidad, no sé cómo se han dado los pasos, de hecho buscas por internet y tampoco es hacer demasiado un capie que el nuevo cantante es el nuevo viejo cantante de Gan, pero bueno, el caso es que está de vuelta y ha grabado un disco que merece eh bastante la pena que está que tiene un un resultado formidable bajo mi punto de vista y eso si sí, en directo ya os digo que yo echo de menos algo más de de actitud y, y de presencia en el eh, nuevo viejo vocalista. Vamos con el eh, tema que le da título Break the Silence, lo nuevo de Gan. and go gran obra la casa cadogan eh, esta esta nueva eh, edición eh, y además si hablamos de gran obra no sé yo con esto de los estilos yo yo hablaría simplemente de de gran obra de música y es que creo que quede claro que nuestro programa es de heavy metal pero es que lo Los heavy no somos simplemente gente que tenga que escuchar un estilo de música concreto, si sí, alguien a que le puede tirar más una actitud o puede entender eh, la música o el sonido de una determinada manera, pero nos abrimos absolutamente a todo. Yo creo que GAN es una de esas bandas que supera muchas eh, fronteras eh, tanto en cuanto a estilos eh, como como muchos otros aspectos dentro de la música y que reúne a un público muy variopinto. Eh ahí está ese nuevo trabajo Break the Silence eh, de nuevo con eh, Dante Guisi en eh, la formación. Vamos a mandar un saludo a la gente que anda por ahí por el Facebook, a Toni García a Carlos García, a Javier Igudin a The Metal Producciones también a Esti Millán, que decía que estaba en casa aburrida, decía por su Facebook bueno, pues ya tienes la mirada negra, no sé algo, algo te serviremos, no sé espero por lo menos que no para aburrirte más y que te sirva el programa de algo, porque con esa intención también se hace, si te descubrimos algún grupo eh, si te informamos de algo o si simplemente te conseguimos hacer compañía en una tarde aburrida, ya creo que hemos conseguido bastante bastante con este programa. Nosotros eh seguimos adelante después de mandar esos eh, saludos, eh, 51 minutos eh, que llevamos contigo en antena y te vamos a presentar eh, novedades, eh, cómo la de que viene a continuación una banda llamada Intermezo, eh, formada en el año 2006, han hecho previamente un trabajo en eh, eh, grabado en eh, los eh, estudios eh, de Alberto Ardines Triple Metal, grabaron en el 2008 su trabajo homónimo y ahora eh vuelven eh, con eh, este nuevo lanzamiento lleva por eh, título inmortal, tiene un sonido bastante modernito, melódico, algo que se lleva mucho en eh, la actualidad por parte de muchas bandas y nosotros os lo presentamos con este tema llamado Ecos. Questo detta, tu soffrimo, tu me canto suo dio ist de aburrimiento de no te capaz de reír todo el tiempo es volver a creer que vivas creyendo que el mundo sin ti pierde el pasión pues sí, a onda a veces colindante con el pop eh, que han llevado muchas eh, bandas en los últimos años y que de momento siguen surgiendo un montón de ellas. Este es el último caso que nosotros hemos conocido, el caso de Intermeso, aunque ya os digo que no es tampoco el primer disco. Ya editaron en el 2008 una primera obra y tras 4 años eh, de espera eh, nos presentan este segundo inmortal. Continuamos precisamente en una en esta misma onda, una banda que me ha parecido muy interesante es la que vais a escuchar. Ya lo presentamos en ediciones pasadas, pero creo que es eh, bueno reincidir por si acaso te lo perdiste, porque es uno de los eh, grupos que en este estilo a mí por lo menos más personal y más original me está apareciendo. Hablo de Mono. Han editado eh, el que es su tercer trabajo, llevan funcionando desde el año 2002, ya editaron un primer disco de título Are You Ready, un segundo de título Soundtime y ahora eh, nos llega este El cielo está en todas partes. Una banda que ha conocido relativo auge, por ejemplo, al ser elegidos para el anuncio de del coche Toyota Aygo, lo cual siempre es una publicidad extra bastante bastante importante y ahora nosotros lo que vamos es directamente dejándonos ya de de ese tipo de aspectos a lo que es la música en sí. Te lo pongo y a ver qué te parece. Yo creo que es un grupo muy muy original. சாவ Ya pues, habéis tenido esta banda llamada Mono, como os digo, me parece muy original dentro de estos sonidos que se están dando mucho de estas bandas con una base de rock metal, pero luego con una voz muy muy melódica, muy tendente al pop, y este es uno de los que últimamente a mí más eh, me ha llamado la atención porque Siempre hay un nombre en este estilo muy claro que es sober, ¿no? Pues no siempre hay que compararlos con Sober y yo creo que en el caso de Mono es uno de de de esos en los que la la afinidad con Sober yo creo que desaparece prácticamente por completo a pesar de que ambos sean unas bandas eh de rock eh metal melódico. Vamos a continuar, enseguida vamos a entrar con nuestro protagonista en el día de hoy con editor eh, de Hollywood Tattoo que ya le tenemos por aquí, pero antes una joyita que tengo reservada en el playlist de hoy. Eh Kike Kamaño y Juan Olmos, dos auténticos cracks, se han reunido para dar forma a una canción de título de ¿Qué vas? y eh, también tienen videoclip rulando por internet son, ya os digo, dos auténticos maestros dentro de la música bueno, iba a decir a nivel estatal pero no los voy a recluir a un espacio tan pequeño yo creo que son los maestros y punto y nos han dejado un eh, tema donde se ve perfectamente la personalidad de cada uno de ellos pero unida dentro de este tema ¿De qué vas? Quique Cabaño y Juan Olmos ¿De qué vas? Seguís escuchando La Mirada Negra. Seguimos en directo este jueves por la tarde, como siempre, en el 92.9 de la FM y en bfmradio.com, página web, por cierto, que te recomiendo que eches un vistazo de vez en cuando porque tiene muchísimos contenidos, entrevistas de la escena, por ejemplo, ahora eh un montón de curro el que meten nuestros compañeros y que vamos, merece mucho la pena y es una información muy completa del mundo de la música en general, el espacio del hard rock, pues sobre todo lo ocupamos nosotros aquí cada jueves eh por la tarde. Esto que habéis escuchado eh ahora mismo es Hollywood Tattoo, el nuevo proyecto del cual os hemos hablado ya en alguna otra ocasión, ya presentamos su anterior demo de Angelous Rockers, ahora tenemos aquí este Glamorous Terror, el nuevo trabajo, nueva demo con 4 temas a cargo de Aitor, mi viejo amigo nuestro de Viento Norte y ahora desde hace un tiempo también involucrado en este proyecto en solitario donde él graba todos los instrumentos. Algunos escucharán, bueno, en primer lugar ya voy a darle las las buenas tardes. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues es eh, un placer y vamos, que tenía muchas ganas de estar aquí. Digo que el programa que emitiremos el sábado, como no puedo estar en en directo, Eh lo tenemos ya grabado y la gente me escuchará decir, fue no sé si he metido la pata porque igual no no graba él todos los instrumentos como yo como yo pensaba, debido a que claro, ya tienes una formación para tocar en directo, pero pero claro, es porque lo grabamos ya ese programa previamente al día de hoy, pero sí que hacerte, ¿no? Tú te haces cargo en el disco, en las dos demos te haces cargo de de voz, guitarra, bajo y batería. Sí, todo, todo, todo, absolutamente todo. Y vamos, no sé, cómo explícanos un poquito cómo surge el eh, el proyecto en sí, cómo se te ocurre el eh, dar vida a algo que que claro, es arriesgado porque tú eres ya has demostrado que eres, demostrado que eres un buen guitarrista, te hemos visto hacer coros también, pero no sabíamos, por ejemplo, que cantaras y que también eh, supieras darle, no sé si la batería es real o está hecho por ordenador, nos sé, explica, explícanos cómo se te ocurre dar dar forma a un proyecto así. Bueno, pues hace 2 años eh bueno, inicié Hollywood Tattoo pues con la intención de dar un poco rienda suelta a esa afición que tengo por el house. rock de de siempre, ¿no? Ese lado que no podía hacer con viento norte. Y a partir de ahí grabé una maqueta y bueno, con los medios que hay hoy en día decidí arriesgarme y bueno, en realidad eh bueno, el riesgo era mínimo, o sea que con unas pocas nociones de programas informáticos y demás pues eh, empecé a trastear y y poco a poco bueno, pues programando baterías, las baterías son programadas, ¿no? Bueno, uh -huh. suenan bastante bien, pero son programadas. Y luego a nivel, bueno, pues eh, el bajo y las guitarras sin ningún problema, y lo que más me costó grabar son las voces, ¿no? Porque no soy cantante y bueno, aunque he hecho coros, pues bueno, siempre es difícil, ¿no? Y bueno, pues eh, al final eh, desde la composición a la grabación total eh está hecho todo todo por mí, ¿no? Siempre tuviste claro que querías que fuera un proyecto tuyo o intentasteis buscar músicos, no sé. Pues la verdad es que de en principio eh, a, nivel, a nivel de conversación demás, eh, bueno, tenía mis ideas y que, quería llevarlo a cabo, no según mi punto de vista. Pero eh, de cara al directo in, he intentado buscar músicos que que les guste un poco el hard rock y demás y la verdad es que hoy en día ha sido muy imposible, ¿no? Al final he tenido que recurrir a a mi hermano a la batería, lleva poco tiempo tocando. y a Bernie, ¿no? Ex, eh, ya ex excompañero en Viento Norte y bueno, son los que me han ayudado, pero hoy en día parece ser que la gente no está muy por la labor de hacer hard rock eh, eh de los 80, ¿no? En esta época. Bueno, rock de los 80, pero también hay que decir que con un toquecillo, no siempre decimos no, lo mismo que siempre un toque hacia actual tiene que tener y al final escuchamos aquí cosas que, hombre, tal vez todavía la producción no podía ser mucho más limpia, le daría más ese toque moderno del que hablo. pero que también por ejemplo escuchamos el primer tema que luego pondremos, el que da título a la obra, Graveous Terror y se nota un toque más más que de los 80 ya incluso más tirando a Mr. Big, por ejemplo. Sí, sí, tienes razón, la verdad es que siempre hablo de dejarlo de los 80 porque las influencias de Hollywood Tattoo son esas, ¿no? Pero sí que es cierto que bueno, que que puede sonar un poco igual a algún tema más moderno, otro más rockero, ¿no? Cosas que también se hacen en la en la actualidad, sí. <susurra> Dirías que con respecto a la primera demo que también presentamos incluso ya se nota una una evolución porque yo por ejemplo, el eh, toquecillo más enrevesado que en el tema homónimo aquí aquí tienes, no recuerdo que lo tuvieras en en las las anteriores canciones. Sí, sí, te, te digo que que si podemos decir que ya de una demo a otra, no sé cuánto tiempo ha pasado. Sí, pues 2 años, 2 añitos. Eh, digo que sí si ya podemos notar una una incluso una evolución, porque no recuerdo que en las anteriores canciones que me pasaste, por ejemplo, hubiera un un toquecillo tan enrevesado, más elaborado que a ti como instrumentista seguro que te gusta y que el tema homónimo pues eh, por ejemplo, ¿no? Sí, puede ser que las anteriores canciones fueran más directas y, uh -huh. y aquí en el tema de Glamorous Terror sí que quizás se ha rebuscado un poco más entre los solos, eh cambios de ritmo y demás, ¿no? Sí, en onda un, un poco más lo que comentas progresivo, bueno, un poco hard rock sí, progresivo, sobre, ¿no? sobre todo el primer tema, ya ya te digo, porque luego Hay que reconocer también que son cuatro temas, pero siempre se agradece mucho que cuando haces una demo, que al final es una presentación, quede plasmado que que no eres un un músico que no es una banda unidireccional, es decir, que se pueden tocar diferentes palos, porque eh, los cuatro temas son cada uno muy diferente. Hemos pinchado el tercero, Rock and Roll Cowboy, que es el que más recuerda al hard rock melódico puro, por ejemplo, que uh -huh. que ahora incluso más que más que esa influencia anglosajona que tú tienes, incluso podríamos mirar incluso más a Suecia, pero luego tenemos, por ejemplo, un Wailing City que es muy AC/DC, ¿no? Muy con un ritmo muy muy básico Sí, la verdad es que eh bueno, tenía varios temas y a la hora de elegirlos sí que he intentado lo que dices tú, eh elegir un poco temas eh, dentro del estilo, bueno, que es era un poco a, a rock, eh un poco clásico, pues elegirlos un poco diferentes, ¿no? Y bueno, hoy en día pues eh puedes optar por grabar discos, maquetas y demás, pero bueno, de momento eh opto por grabar demos, ¿no? Lo que no quiere decir que bueno, que en el futuro igual pues eh, se podría grabar algún disco de todas maneras, bueno, eh hoy en día las cosas han cambiado y bueno, eh no sé hasta qué punto ya tiene sentido grabar discos de 12 temas y demás, ¿no? Yo creo que con el tiempo el formato que más, más más van a utilizar los van a ser eh eh pues eso de demos eh, o en plan EPs, ¿no? grabados en estudio, tema eh, con poquito, poquitos temas. Y y luego unirlos todos en un disco cuando ya tengas un conjunto de temas. Pues eh, es una de las ideas que he tenido, sí, posiblemente igual grabar alguna demo más y y grabar un disco ya con buen sonido y con con esos temas, con los mejores temas, ¿no? Esto cómo se ha grabado exactamente? ¿Cómo has conseguido que se plasmen las canciones de esta manera que que tenemos aquí? Pues ya te digo, a partir de las ideas eh bueno, pues eh, vas teniendo un poco la idea de cómo puede eh, puede ser el ritmo de batería, vas al ordenador, lo programas, eh metes los bajos, eh poco por guitarras, y luego al final dejas los teclados, adornos de coros y bueno, también las voces. Entonces, eh, lo he grabado tranquilamente en mi casa a lo largo de de 5 o 6 meses, ¿no? Sin prisa, pero sí tuve, tendría tenía claro que bueno, pues que para mayo así tendría que estar listo porque sí que tenía esta vez intención de de presentarlo en directo, ¿no? Como vamos a hacer en estas fechas. Uh -huh. El el disco, por cierto, ahora recordamos las fechas también. Eh, no es que tenga un sonido eh, sobresaliente, evidentemente todo aquí puedes ver que que claro, no no estamos hablando de un estudio profesional, pero con lo lindo que se puede hacer desde casa ya uno mismo hoy en día. Yo creo que no está nada mal, hoy en día que no el que no hace música es porque no tienes vocación, ¿no? Pues la verdad es que sí y y es por eso que yo decidí, bueno, pues eh tengo la haciendo de ir a estudio o no, bueno, de momento pues ya te digo, elijo la opción de grabármelo yo en casa y luego pues eh, hoy en día con el MySpace y demás eh y bueno, todas las opciones que nos ofrece internet, puedes llegar a cualquier parte del mundo. Y, y bueno, es una acción que hace años no había, ¿no? Y y, y efectivamente puedes eh puedes con, eh compartir un proyecto que realizas a nivel personal con todo el mundo de una manera bueno, pues eh sencilla, realmente. Tú, tú valoras la forma positiva, ¿no? Lo que ofrece internet, también estos temas se pueden descargar de forma gratuita. Sí, eh en principio tengo la tenemos la la primera maqueta de Angelus Rockers eh, eh con un link de descarga en el MySpace. Y bueno, pues eh, esta maqueta estará en breve también eh para descargar gratuitamente. <risa> bueno, los títulos los dos pegan muy fuerte, ¿eh? Danielu Rockers, ya hemos hablado de la la primera demo, este Glamorous Terror, eh no, Peligrosos Rockeros y, y Glamuroso Terror. Eh, como ya que no hablamos en aquel momento, explícanos eh, un poco lo de Dangerus Rockers, qué qué pasa con Os Precede de la la mala fama o qué? Porque yo una cosa te tengo que decir, con eh con la cara que tienes tú, malo eh, o peligroso no puede ser, ¿eh? ¿Qué <risa> <Ya> sabes? <risa> pues la verdad que desde fíjate, cuando tenía en idea en mente el proyecto, bueno, busqué un nombre ya muy muy muy jarroquero, ¿no? Eh, como Hollywood Tattoo O sea, auténtico americano porque son las influencias como te comentaba que he tenido y sí que tengo claro que un poco los títulos de de de las demos van aires esa onda, ¿no? Un poco pues muy típicos, ¿no? ¿Y por qué no? Pensé, ¿no? Pues este los títulos Wild in the City y tal, eh pues puede decir la gente, eso es lo típico, ¿no? Pero bueno, es eh, Hollywood Tattoo es un una especie de homenaje a aquellas bandas que con las que he crecido, ¿no? Eh, y hemos crecido muchos de bandas de los 80. Y bueno, pues sí, puede sonar atípico y demás, pero sí, sí, es lo que he buscado realmente. Hombre, Grammar of Terror, aunque aparece Frank Stein, ¿no? Sí, en es en un poco más con diferente. Con los labios pintados, pero suena mucho también a, a, a cine de serie B, por ejemplo. Sí, sí, de hecho hemos hecho un videoclip casero y demás con imágenes de cine de terror en blanco y negro y bueno, se buscaba un poco, yo, sí... Eh bueno, una idea basada en la peli de Rocky Horror Show, ¿no? Pues un poco el terror eh, divertido y demás. Eh entonces por eso es la portada de Frankenstein con labios eh, pintados y demás. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué tema habéis elegido para grabar el videoclip? Glamourus Terror, el primer tema. Uh -huh. el, primer, el primer tema o sea, se puede ver ya por por internet. Sí, sí, en MySpace lo podéis eh, ver. Eh la dirección es mys eh bueno, www.myspace.com/hollywoodtattoo rock. y ahí tenéis para para verlo y si no en YouTube metéis Hollywood Tattoo y bueno, aparecen unas serie de de vídeos, algunos son simples clips de audio y y bueno, pues tenéis este Glamorous Terror para ver. Bueno, ya que hemos hablado os he mencionado mucho las influencias que tienes, ¿no? Sobre todo anglosajonas, ya digo que que luego con la evolución que ha tenido el hard rock, cuando tienes una parte un poco más melódica, incluso Suecia está siendo un país que ya sabes que está teniendo mucha mucha repercusión en ese aspecto, pero bueno, ya que hablábamos de de influencias, tú cuáles dirías que serían las las bandas más cercanas? Yo apuntaba a Mr. Big. Eh, en el primer tema por, por ejemplo, pero pero ¿cuáles dirías tú que pueden ser las influencias que más se pueden dejar notar en en tu música? Bueno, pues eh los referentes de bandas ochenteras eh bueno, yo creo que bandas como Cinderella, Great White, eh incluso eso de los 70, bueno, 70-80, Kiss, eh algo de AC/DC puede ser y, y bueno, pues los esos clásicos, son ¿no? Bon Jovi, Slaughter, Y luego de las eh, nuevas que comentas eh estas bandas escandinavas sí que sí que sigo algunas como Big Wam, eh bueno, The Poodles, estas bandas y y bueno, pues y, sí que me interesa, ¿no? Ese hard rock nuevo que hay y bueno, de cara a un futuro igual pues eh pues se eh, realice algo un poco más en esa onda, ¿no? En la primera, yo no sé si es porque también sea igual es el subconsciente que me traiciona, como yo sé que también tienes una banda de de versiones de Cinlise, no sé si sigues activo con ellas y también, ¿no? No, todavía, eh, o sea, ya lo lo dejamos en su tiempo, digamos. De, mom de momento está todo parado. Es, todo es de momento, ¿no? Sí, nunca sabes lo que va a volver a salir y demás, entonces es, eh Es que yo percibía también esa esa parte de Cecilie en esa en esa primera demo e incluso me acordaba de una banda como Stephen Wolf, o sea, fíjate de de cuando hablamos, ¿eh? Y también me sonaba eso. Sí, la verdad es que Cecilie bueno, para mí tiene una gran influencia y bueno, sí que es algo igual incontrolable, ¿no? Yo me acuerdo cuando diste la la crítica de Dangeros Rocker y y comentabas esas influencias y, y no lo había parado a pensar, pero efectivamente pues hay pa hay partes que igual pues sí está muy inflaceado Spacelisi. Sí. Mm -hmm. <risa> bueno, paremos algo más de del disco, habíamos puesto eh, un tema, me... Rock and Roll Cowboys, eh vamos a tener que dejar uno fuera por por falta de de tiempo, pero pero bueno, vamos a pinchar los otros dos, los que tú me digas cuál ponemos ahora, a ver. Bueno, pues eh, Glamourous Terror, por ejemplo, el que abre el demo. Está de de forma muy muy progresiva como como decimos y ahora en seguida la la vamos a pinchar a ver si a ver si me la lee el eh, ahí está. Ahí la tenemos ya, así que vamos a pinchar, este es el tema que da título a esta nueva demo de Hollywood Tattoo. Así se abre con ese tema el la demo de Hollywood Tattoo, eh la banda de nuestro protagonista quien el día de hoy de Aitor, al que nosotros siempre presentamos Aitor de, de Viento Norte porque le hemos conocido con eh Viento Norte. Y nada, estábamos hablando aquí fuera de fuera de antena y me ha dado una una sorpresa porque hace bien poquito que que has abandonado entonces la banda, ¿no? Sí, pues la verdad es que te lo da en primicia, ¿no? Porque sí, realmente eh, hablé con bueno, con Genni con Miguel eh para bueno, tenía la intención de dej dejar el grupo, ¿no? Y bueno, la banda seguirá y, y bueno, ya tendréis noticias de ellos porque bueno, eh hay un disco que se está finalizandose. Bueno, yo también voy a haber participado y bueno, hasta el final pues voy a estar ahí, ¿no? Pero no estaré de bueno, de vuelta al directo con ellos. Si querer hacer leña ni mucho menos, jamás no es mi estilo y vamos, bueno, si más has escuchado el programa sabes que es que es así, pero cuáles son los los motivos, ¿no? Para que un músico como tú, que además yo te veía muy acoplado dentro de esa formación eh y como miembro importante, vamos, eh ¿de acá por qué abandonas, no, ese barco? Bueno, pues eh, la verdad es que son muchos años, empezamos en el año 97 un poco a ensayar y demás y claro, ha pasado mucho tiempo, pues bueno, nos fue muy bien con la primera maqueta, con más fuerte, luego grabamos el disco y y y bueno, eh lo grabamos en un estudio y y bueno, pues no tuvimos los resultados que esperábamos porque la la maqueta tuvo mucha aceptación, pero el disco ya pilló en mala época y no bueno no lo quisieron editar y bueno seguimos a unas tocando y demás y bueno lo cierto que hace un año grabamos el el segundo disco que bueno está finalizándose actualmente pero bueno al final es un poco caer la desmotivación y demás eh, no ves que que bueno que haya mucho interés y demás y bueno de alguna manera pues te te acabas cansando ¿no? de del tema. Hombre, también te hay que decir que ahora tienes que empezar con esto completamente desde cero y encima currándolo entero tú, porque es tu proyecto Eh, algo de motivación te tiene que quedar dentro por lo menos en cuanto a lo que es la música. La música no se deja. Pero luego está claro que lo que quieres es que la gente la escuche, hay que llegar a ello. Por lo tanto, motivación tiene que haber mucha para que de repente te metas en una aventura como Hollywood a tú. Sí, la verdad es que sí, pero bueno, ya sabes, después de 15 años, bueno, pues necesitas un poco de aire fresco y demás y funcionar de otra manera y y bueno, por eso y como bien dices, la música es, es difícil de dejarlo, ¿no? O sea, es que Supongo que estar en diferentes proyectos una y otra vez. No, no, es que al, al final esto de la música eh bueno, ganar dinero con ello es eh, lo hace lo consiguen dos de de 10.000. O sea, por lo tanto, que eh, quien está en esto es porque le interesa o porque porque le interesa sacar lo que tiene dentro y dárselo a la gente, ¿no? Al final no hay más más eh, secreto que ese. Sí, es eso. Además, bueno, hoy en día pues eh, casi se pierde más dinero que se gana con siendo músico, yo creo. pero pero bueno, sí, la verdad es que es algo que quieres sacar afuera de ti y, y y bueno, y es que es inevitable, ¿no? Es inevitable. ¿Qué qué se vas a transmitir tú con eh, estos trabajos, que de momento has editado eh, con Hollywood, tanto? no sé yo, después de una escucha Eh, ¿qué se le debería quedar dentro a una persona que que escucha este disco? Pues sobre todo pues escuchar pues eso, música rock y habrá de cara al directo pasarlo bien, que es lo que intentamos, ¿no? Estamos ilusionados porque bueno, la primera maqueta no tuvo presentación en directo, pero para esta sí estamos preparando una serie de conciertos. Tampoco muchos, la verdad, porque bueno, eh bueno, eh pensamos que mejor pocos y y buenos que muchos y bueno, al final Eh, tocamos eh un poco para presentarla y, y bueno, y eso y, y ver qué respuesta tiene entre el público. Pero vamos, eh escucha la maqueta, pues que lo pasen un rato, un rato bien y que el que venga a los conciertos lo mismo, que lo pasen un poco bien. Decir que las fechas son el día 23 este próximo sábado estáis en Bilbao, ¿dónde era? En el Sí, en el Pabzipo en Barrenkale, eh, entrada gratis. Y luego el día 29 eh, estaréis en la sala de Asca de Barakaldo. Estaremos en la sala de Asca de Barakaldo el día 29 con Front Malabar. O sea, que ya son dos bandas. Eh, ese ya tiene tiene entrada? Sí, 5 € de entrada. Porque hay que pagar un alquiler de una sala, como siempre. Eso es, si no perdemos dinero. Es que siempre and siempre andamos con eh, con lo mismo y no sé, tú qué Eh, bueno, aparte aparte de, bueno, hemos dicho las fechas, en los directos qué es lo que podemos encontrarnos. Ya nos has dicho que tenéis un videoclip que seguro que está muy muy currado. Eh, algo de eso que se ven ve los videoclips, algún tipo de de parafernalia se se puede ver o simplemente es la actitud, ¿no? de lo que es el el rock lo que se puede ver encima del escenario. Bueno, pues hemos tenido ya un concierto de rodaje un poco, hicimos en la Perriba y hace un par de semanas uno, y lo que ofrecemos básicamente pues eh, es eh, rock, eh, es rock, eh, es la presentación de los temas de Hollywood Tattoo, tanto de la primera maqueta como de esta, y luego pues unas cuantas versiones, ¿no? Pues eh, el objetivo es eh, que la gente se lo pase bien. y disfrutar todos de de de un buen rato, ¿no? Para ferneas pues no, ya veréis en el videoclip que bueno, hay, hay, hay alguna careta de Frankenstein por ahí que no <ríe> sé si llevaremos, pero de momento no nos da el presupuesto para algo para idis bueno, y demás. En medio ya ti también siempre te he visto como una persona muy natural encima del escenario, ¿eh? Sí, bueno. Socaría bastante. <ríe> sí, sí, sí, de momento ya te digo, somos tres tres personas haciendo rock y bueno, en un futuro ya se verá, ¿no? ¿Te echas de menos una segunda guitarra en algún caso puedes llegar a echarla de menos? Pues sí, un teclista y demás, ¿no? Así que la verdad es que el formato trío es muy limpio y demás, pero que es sí, pero sí puedes echar sí se echa de de menos una guitarra. De todas maneras, eh bueno, mi objetivo era buscar un cantante, ¿no? Ya que yo pues bueno, soy más guitarrista que cantante, pero bueno, no de momento nos ha apuntado ninguno. O sea, que si se apunta alguno que que se comunique por Mailspace o Facebook y de momento ocupo yo de las guitarras. Eh, o sea, que ya veremos en el futuro qué pasa, si incorporamos un teclista, otro guitarra, un cantante o vamos, la formación puede cambiar. Hombre, tampoco lo haces tan mal a la voz, ¿eh? Bueno, se hace se hace lo que, es que se puede. No, es que además eh muchas veces los guitarristas lo que tenéis aparte de la magia especial que tiene uno cuando canta sus propias canciones con la guitarra, que yo creo que hay una fusión ahí que yo siempre me, me viene a la mente gente como Dave Menicetti o como o como Dave Mustaine también, ¿no? De otro estilo, que que parece que dices, no son, bueno, no, no es que sea el gran cantante por sí, pero a su manera qué pedazo de voz tiene, ¿no? Eh y en este caso eh, es, surge como una especie de conexión, ahora Jorge Saran por ejemplo lo está haciendo que creo que va mejorando uh -huh. mucho en directo, que siempre ha sido el caballo de batalla un poco en el estudio creo que le quedaba muy bien, pero en directo lo ha ido haciendo de, de un poquito peor ahora que lo está haciendo mucho mejor. Y no sé, en tu caso yo creo que esa conexión entre guitarra y voz también se puede se puede dar, ¿no? Sí, bueno, pues eh se, se intenta, ¿no? Se intenta ya que no, bueno, pues no soy una gran voz, pues bueno, lo que dices, buscar la conexión un poquito y en directo también sobre todo conectar con la gente, ¿no? Hacer un un séldis bastante unido, eh bueno, eh preocuparnos de los pequeños detalles, ¿no? Que a veces son importantes dentro de un directo. Y bueno, de de algo sirve también la experiencia que hemos acumulado durante años, ¿no? En los escenarios, supongo. ¿Cuáles serían los eh, objetivos, ¿no? Además eh, que tendías con con Hollywood a tú no a largo plazo, porque es muy difícil saber hoy en día tal y cómo están las cosas, lo que vas a hacer más allá de mañana, que es casi casi, pero eh No sé qué qué te gustaría conseguir o a dónde te gustaría llegar o, o no sé, si yo por ejemplo habría intención de sacar algo más serio en un futuro si hubiera una compañía que se interesara, cosa que es a día de hoy casi impensable, pero bueno, puesto a soñar. <risa> sí, la verdad es que bueno, pues de momento ya te digo que que bueno, qué pretensiones tenemos, pues hombre, sí nos gustaría que que el producto llegara a la a la mayor gente posible y hubiera una demanda, ¿no? Porque fuéramos a tocar a, a sitios y demás. En el momento en este momento tal y como está no vamos a tirarnos la manta a la cabeza, vamos a ir a Madrid y demás porque es es bastante riesgo, o sea que en un primer momento lo que queremos es expandir un poco nuestra música y tantear un poco a ver qué qué respuesta tiene entre la gente. Siempre estamos abiertos, pues eso, a pues a grabar un disco en mejores condiciones o ir a tocar, ¿no? Pero siempre bajo unas mínimas condiciones, ¿no? pero buscarlo vosotros lo lo vais a buscar o vais a de momento a hacer canciones y estar un poquito a la a la expectativa. Sí, vamos a seguir un poco esa esa tónica y intentar subir un peldaño cada cada, bueno, pues cada cada grabación nueva, ¿no? El formato de cuatro temas eh, es responde un poco a la idea de que, bueno, yo personalmente prefiero eh ofrecer eh, al público cada año, mmm, pues cuatro temas diferentes, está un poco el grupo en actualidad, que no grabar doce temas en un año y pa que pasen tres y, y bueno, tal como está hoy en día las cosas y la gente que quiere cosas continuamente nuevas y, y demás, eh, creo que no se puede dejar un grupo, ¿no? puede ser inactivo durante tres años o así, entonces la idea un poquito es darle continuidad eh, pues de momento a veces le demos y bueno y están las puertas abiertas eh, para grabar discos y demás, pero bueno ya te digo que en un mínimo de condiciones La maqueta física se puede adquirir en los conciertos? Sí, eh la vamos a llevar eh a los dos conciertos eh a un precio de 5 € y bueno, es eh más que nada tenéis la opción de descargarosla, pero bueno, hay gente que la prefiere físicamente, o sea, quedamos también la opción de, de de adquirirla en los conciertos. Bueno, no, no pierdas, yo yo no perdería el formato físico aunque sea así como lo has hecho, con una portada y una contraportada. y ya está, tampoco claro, es un, no deja de ser de momento una demo, si algún día se puede editar todo junto y ya será un, algo un poco más trabajado, ¿no? Pero el formato físico que no, lo que no se pierda editor. Sí, no, no, no, yo soy partidario totalmente, o sea, yo todavía voy a las tiendas de discos y me encanta comprar un disco ver la portada y, y cómo está hecho, vamos, eh todo, todo lo que es desde la parte artística, parte musical, todo, sí. Ya, con la acción de que ahora te dedicas a, a cantar y a tocar la guitarra, también el hecho de que quieras buscar un cantante aparte de que puede ser porque tú digas que no eres cantante como tal, es porque también yo te veo como un guitarrista solista fantástico, ¿no? Hacer muy bien los punteos, melodías y demás. Eh, para sentirte más suelto tú también. Sí, sí, eh lo cierto es que en los ensayos, bueno, ya llevamos medio año ensayando o más y la verdad es que hacer un concierto de Hollywood Tattoo me requiere mucho mucha concentración. Vamos, eh antes ya solo tocar la guitarra me requería pues Ahora eh me requiere mucha concentración el hecho de cantar, tocar, intentar animar al público, eh, estar al tanto de todo lo que sucede en el escenario. Entonces, un cantante sí que me me quitaría de un poco de esa carga, ¿no? Y bueno, pues con la guitarra estaría yo más en, en mi rollo, disfrutando igual más que también disfruto actualmente, pero bueno, es mucho trabajo. Sí, sí. Oye, ¿y habéis tocado ya una vez y y no sabéis haber tenido algún contacto aunque sea con un público más eh, cercano, ¿no? La gente que os conoce también, ¿qué es lo que de momento eh, habéis eh, percibido por parte de del público? ¿A la gente le le gusta lo que estáis proponiendo? Pues sí, la verdad es que el concierto que hicimos un poco de de rodaje y demás, eh la gente se lo pasó bastante bien y bueno, sí que hemos tenido, como te comentaba antes, cuidado de confeccionar un setlist bastante equilibrado con versiones eh bueno, eh puestas en determinados puntos del concierto combinadas con nuestros temas y y bueno, sí que hemos visto que la gente ha reaccionado bastante bien, se lo ha pasado bastante bien, o sea, que os animo a los próximos dos conciertos. <risa> Oye, ahora lo que hay que hacer es romper algunos esquemas dentro de la mente de mucha gente por qué él eh, sigue siendo un poco un estilo el hard rock cantado en inglés Eh, no es por decir siempre que pasa que aquí siempre estamos diciendo qué mal está todo, mea que somos quejicas, eh. No, no, parece sí. que no nos estamos siempre quejando, pero es cuestión de que no, no de que no entiendo el porqué. El hard rock cantado en en inglés sigue siendo una música que a nivel estatal no no pega tanto como como otros estilos, cosa que que tampoco se entiende porque mismoamente el heavy metal es de un estilo por sí algo más duro, incluso algo más eh, menos comercial, incluso si se permite la expresión. Eh, no sé, que, y tú sin embargo te encantas solo por el por el hard rock en, en inglés. Hay que romper todavía algún esquema ahí. Pues sí, yo creo que que que sí, sí, hay que abrir hay que romper algún esquema y y bueno, en este caso ya te digo, eh mi anterior banda, bueno, cantábamos todo en castellano y demás y también pues un poco yo rompiendo mis propios esquemas, quería hacerlo en inglés y quería cambiar un poco el estilo, ¿no? Entonces sí creo que que, que hay que abrir un poco la mente y, y también ver que se puede hacer rock eh, en inglés no siendo, ¿no? Ni, ni ni ni inglés ni americano ni nada. ¿Y cuál es la explicación para que por ejemplo ese estilo de música Yo no tengo ninguna Por eso te pregunta a ti a ver si me, si me das una cuál es la explicación de que de que el estilo en sí, por ejemplo, no haya tenido la repercusión que en su día, por ejemplo, sí que tuvo el heavy metal más tradicional y no sé, el el hard rock siempre ha quedado un poco más eh, más atrás, incluso por detrás del del tras metal también, por ejemplo, que aquí en en en España en Oscaí, por ejemplo, el tras metal ha sí sido sí ha sido un estilo que siempre ha gustado mucho la música cañera y sin embargo, los los grupos de hard rock todavía siguen teniendo bastantes dificultades cuando cuando vienen. Sí, la verdad supongo que será cuestión de zonas. Aquí en el norte siempre igual el eh, a nivel heavy nos hemos decantado por heavy metal, trash, lo que comentas, el hard rock nunca nunca ha calado igual mucho. Y bueno, lo que es cierto es que bueno, últimamente sí que nos hemos llevado algún alegrón, ¿no? Pues bandas como Cinderella han venido a tocar en eh, eh, Rat también aquí muy cerquita, ¿no? Lo eso... que pasa que que, que Rat metand 200 personas. ¿eh? Sí, la verdad a mí me... me me me duele el corazón, me ¿no? Parece me parece poquísimo. Sí, sí, la verdad es que a los que admiramos realmente a la banda y a Siné, bueno, Siné igual estuvo algo mejor sí, entrada. Siné estuvo bien, pero creo que claro, estamos hablando de nombres muy grandes. Muy también. grandes, ¿eh? que en su época bueno, fueron la leche y, y vienen a la Rock Star y sí, la verdad es que es un poco <risa> un poco Sí, no, la de Rat a, a mí me pareció, vamos, insignificante para lo que supone Rat, que lo hemos escuchado todos desde pequeño, alguna canción por lo menos, siempre ha tenido alguien, ¿no? Desde pequeño la algún contacto con con Rat. Eh, pues nada, Aitor que que ha sido la deco placer que que era yo te animo y que sabes que con nuestro apoyo vas a contar porque siempre ha sido así desde que te conocemos con, con Viento Norte y lo vas a hacer ahora que emprendes una aventura que yo creo que es muy bonita porque cuando algo se se hace de forma personal aunque aunque tu intención sería que que esto fuera algún día que no fuera un proyecto tuyo como está siendo hasta ahora que has grabado todo y que tuvieras una banda de por sí y que se grabaran las cosas de otra manera Pues sí, eh realmente si hubiera bueno, pues eh gente que esté involucrada, que le guste el estilo y realmente vea que sí quiere participar. participar en esto sí sí sí no habría problema o sea me gustaría que fuera más a nivel de banda mhm uh -huh. de momento seguiremos así, pero bueno pues, está, estamos abiertos a todos. Pues a ver, de todas formas, mientras que estés tú ahí, está claro que la banda no se separa porque tú vas a seguir, vas a seguir ahí grabándonos algunos temas, ¿no? Sí, eso está claro. O sea, intentaremos en el año que viene ofrecer otra grabación más. No sé en qué formato en formato físico la vas a tener, ¿eh? Pero no sé si disco, maqueta o qué, pero bueno. Es que algo físico hay que tener, es que sabes lo que sí, me pasa sí. con los MP3, que no los escucho nunca, porque es claro. como si no los tuviera. Yo voy a la estantería y me miro los CDs, ahora los vinilos, por cierto que aunque siempre uh -huh. explico que soy un poco posterior a la época del vinilo, pero a la mismo tiempo enganchado de de lleno a pillarme vinilos y al final es como que eso lo tienes, pero es que el MP3 no no no está, ¿dónde sí, está? Sí, es algo muy frío, a mí me pasa lo mismo, bueno, sí. Bueno, pues vamos a poner que que nada, que muchas eh muchas gracias por estar aquí, vamos a poner Wailing the City, ¿no? Para terminar. Vale. Y antes de nada, pues las gracias y que añadas para terminar lo que crees que se haya podido quedar fuera de la entrevista. Bueno, pues nada, animar a toda la gente que venga a los conciertos tanto del sábado 23 a a Bilbao, al Pasipo y el 29 a la Euska con Malavar, Amaracaldo y muchas gracias a vosotros, a Mari José y a Antonio por, bueno, por estar aquí y y y seguir eh bueno, pues eh, ofreciéndonos a, a a estas a estas bandas eh emergentes o nobles eh, la oportunidad de de difundir nuestra música, ¿no? Creo que lo merecéis, ¿eh? Pues, muchas gracias. O sea, que no que no os regalamos nada. Venga, gracias a todos. Venga, agur. Valley the Pues esto que escucháis después eh, de esa entrevista con eh, Hollywood Tattoo, es un eh, guitarrista que a mí me ha sorprendido, no conocía nada de él, pero eh, lleva ya una andadura en otro tipo de de historias, por ejemplo, haciendo sintonías para productoras de televisión. También dice que ha estado haciendo algo de música celta desde el 91 al 2000, es decir, que no es un novato ni mucho menos. Se llama Ramón Cavilla y este proyecto eh, que tiene entre manos Absolute Factory ha grabado un eh, nuevo tema que es el que ahora te hemos eh, presentado y que lleva por título The Place Never Imagine, así que busca algo por internet si te interesa eh, de Absolute Factory y podrás encontrar más información sobre él. Ya sabes que hoy en día los músicos, como hemos estado hablando antes con Aidor, pues muchos hacen las cosas desde su casa, pero es increíble la la cantidad de bandas o la cantidad de músicos de calidad que hay. Y en este caso también hablamos de alguien que que no es conocido para el gran público, pero que nos ha sorprendido. Espero que ay si haya sido también contigo. Eh, que estás ahí al otro lado de la radio. Muchas gracias por ello y esperemos que cosas como estas estén eh, gustando tanto como por lo menos nos están gustando a nosotros. Eh, el cambio es eh, radical ahora porque vamos a irnos con sepultura para recordar en breve las próximas fechas que tienen por la península, muy cerquita de donde estamos nosotros, se estarán actuando el próximo jueves día 28 de junio, estarán en el Ajimillas de Vitoria. Además tienen otras fechas, ahora te las recordamos. Ahora algo de bueno, para ser congruentes con lo que vamos a ver, algo de la época actual ya con Derek Green en la formación Sepultura Sepul Nation Las próximas fechas de sepultura están hoy mismo, que comienzan en esta gira peninsular, en Murcia. En el Parque de Fofó, eh hoy 21 de junio, recordemos para los que escucháis el eh, programa en diferido y tal vez no os ubiquéis tanto, el 22 de junio estarán en eh, el eh, pabellón en La Garriga, el día 26 de junio en Sevilla en la Sala Custom, el día eh, 27 en Logroño en la Sala Norma, 28 de junio en Vitoria en la Sala Jimmy Jazz, en eh, la Sala, eh, o sea, el día 29 de junio en, eh, en Orense en el Derramé Rock. y el día 30 de junio en Bayona en el HZ Fest esas es lagrida de sepultura que además estarán acompañados en el cartel por Clockwork y por Switchense. Así que recomendable concierto, eh, a pesar de que no son las mejores los mejores tiempos para ellos. Eh ya sabemos todos eh, lo que si los hermanos Cavalera y demás, lo que muchos seguidores del del grupo le han dado la espalda. Bueno, yo tal vez por llevar la contria en este caso, eh resulta que cuando he tenido la oportunidad de verles en directo con eh, su actual eh, vocalista y con su actual formación, a mí por lo menos gustarme me han eh, me han gustado. Pero bueno, ya os digo que, aquí esto de la música es todo muy personal. Y vamos a despedirnos eh, con una demo, una demo que que pronto eh una banda que ha dado una demo que pronto será un trabajo de momento presentan un adelanto el el, el grupo que os vamos a presentar se llaman The Doombreakers eh nos presentan de momento una demo editada en 2012 de título eh del tema que os vamos a pinchar de Call of the Universe y eh, en el en septiembre nos prometen que ya van a haber editado un trabajo discográfico propiamente dicho eh por el, eh, lo que ofrece eh, por el sonido nombre del grupo The de Doombreaker entenderéis que lleva un sonido muy oscuro, muy doom en algún aspecto, es un eh, proyecto de dúo, por lo tanto algo que se hace bastante especial y bueno, que ya está, que os dejo con ellos y que nos despedimos hasta la semana que viene, ellos son The Doom Breaker simplemente esto es una demo, nosotros intentamos cumplir con todo lo que nos llega a ver qué pensáis sobre ellos, es la banda que despide hoy La Mirada Negra, hasta otra ocasión ya sabéis, cuando queráis, lamiradanegra.es está ahí para vosotros ¡Adiós!